en confirman que los restos hallados eh, son son de Facundo. Exactamente, y también tener en, cuen en cuenta otro dato que tiene que ver con peritajes, pericias importantes que se están llevando adelante en el marco de esta causa, que tiene que ver con otro vehículo, otro patrullero. Eh, se van a hacer las pericias eh, aparentemente el día de hoy. Ya había, hablábamos recién de este, de este patrullero, de la bonaerense, ahora se va a investigar otro este vehículo que es de la Unidad de Prevención Local de Bahía Blanca. Va a haber un minucioso estudio pericial y allí el objetivo es buscar rastros biológicos, huellas eh tactiloscópicas, objetos dentro del vehículo que puedan pertenecer o vincularse a facunda Astubillo Castro. Así es, bueno, seguiremos eh, obviamente atentos, si hay alguna comunicación alguna conferencia de prensa o algún eh, algo oficial también que se dé a conocer por los medios, además de este comunicado que ya presentó la Comisión Provincial por la Memoria. Para escucharnos desde cualquier parte del mundo, bájate la aplicación de radiográfica Disponible para Android e iOS. ando novedades eh, fiscales, la ampliación que permite regularizar deudas tributarias vencidas el 31 de julio a casi todo el sector privado fue oficialada, eh, fue pública, eh, fue publicada oficialmente en el boletín oficial y ya está vigente esta moratoria que Promulga el Gobierno Nacional Para contar un poquito más de esto, de qué se trata Y qué tiene que ver con Las eh, empresas cooperativas Con las distintas eh, Bueno, empresas pymes, privadas, todas Tienen que ver con esta moratoria Estamos en comunicación con Miriam Juayek Contadora pública especializada en economía social Integrante del CEPA De nuestros amigos del Centro de Estudios Económicos Y Sociales, Scalabrini Ortiz Miriam, cómo estás, buen día Hola, qué tal, buenos días ¿Cómo están ustedes muy bien muy bien aquí bueno un poco este tristes por la por esta noticia que acabamos de dar de, de facundo asturillo Castro pero pero bueno la, la realidad continúa y es una novedad eh, importante no la, la moratoria eh, que hoy se ha hecho oficial para tantas empresas Sí, es una novedad importante, sobre todo pensando en, en la reactivación productiva que se espera post-cuarentena y necesaria y que todos estamos deseando, eh, ya que para poder eh, reiniciar actividades o continuar con las actividades, eh, muchas de las organizaciones que frente a la crisis actual se han vido, visto obligadas a no pagar algunas eh, obligaciones impositivas, van a necesitar regularizarla para poder eh, reacomodar su, su, su actividad productiva en el futuro. Eh, con lo cual, esta es una buena noticia. Eh, la particularidad que, que tiene esta ley es que amplía la moratoria ya vigente, eh, sancionada con la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva de diciembre del 2019, Y lo que hace, eh, en algunas particularidades, es que amplía el plazo, como bien dijiste, de noviembre de las deudas eh, de noviembre de 2019, lo amplía al 31 de julio de 2020. Es decir, que todas las empresas eh, y también las personas físicas, autónomos o monotributistas que tengan deudas hasta el 31 de julio eh, del 2020 van a poder ingresar en esta moratoria. Otra característica es que amplía los sujetos alcanzados con este beneficio. Antes sí. era solo para eh, las pymes. Eh, y las entidades sin fines de lucro Y esta vez, como también comentaste, amplía a todo el resto de las empresas Siempre que cumplan algunos requisitos eh, que están relacionados con los activos financieros Y sobre todo en el exterior Pero que, como bien sabemos, en general no alcanza el al sector cooperativo Y las organizaciones de la economía social que nos ocupa en esta oportunidad necesito para entrar a la moratoria que me parece importante es eh necesitamos contar con el cuit activo. Eh, a veces nos pasan muchas de las organizaciones que precisamente por la falta de posibilidad de presentar declaraciones juradas eh se nos cae el cuit. Uh -huh. Eh esto es importante porque van a necesitar reactivarlo para poder ingresar a la moratoria. También necesitan tener un CBU porque los pagos de las cuotas se hace a través de débito automático en cuenta, y eh, lo que se llama domicilio fiscal electrónico. Uh -huh. ¿Hasta cuándo hay tiempo para ingresar a la moratoria? Bueno, en eh, la ley establece un plazo hasta el 31 de octubre del 2020 para poder ingresar a la moratoria. Pero como ya estaba previsto en la ley original, cuanto antes ingresa la moratoria hay más beneficios respecto... De eh, pagos o no De pagos a cuenta para ingresar a la moratoria O cantidad de cuotas Otro requisito Importante para tener en cuenta Es el certificado MIPIME Acá eh, la ley eh, Si bien eh, Como decías, incluye a todo el sector eh, Y a todas las empresas Sean eh, MIPIMES o no Hay mayores beneficios Para aquellos que cuentan con el certificado MIPIME Estos beneficios tienen que ver con o ma, o la posibilidad de acceder a mayor cantidad de cuotas o a no eh, tener la obligación de pagar el pago a cuenta. Este es un requisito necesario eh, para las cooperativas, eh, que a veces, eh, eh, acá digamos hay como una, una situación compleja que quizás algunas atraviesen, que para poder ac acceder al certificado MIPIME necesitan regularizar algunas situaciones fiscales, ¿no?, Eh, sobre todo presentar declaraciones juradas impositivas. Entonces, a las organizaciones que nos están escuchando, les sugerimos que hagan una revisión de esta situación, eh, traten de regularizarlo para poder acceder al certificado mi MIPIME antes de ingresar a la moratoria. El trámite es bastante simple, se hace también a través de la clave fiscal en la página de la FIP, Eh, y en pocos días, si se cumplen todos los requisitos, ya obtienen el certificado. Esto le va a dar mayores beneficios para acceder a la moratoria. Uh -huh. Bien. Te una consulta. ¿Hay beneficios también sí. no para los contribuyentes cumplidores, más allá de quienes ingresan a la moratoria? ¿Aquellos contribuyentes que vengan cumpliendo van a tener ciertos beneficios? Exactamente. Algo que no es habitual en estos tipos de regularizaciones es que no solo hay beneficio para quienes ingresan a la moratoria, sino también para los que no ingresan. Eh, para los que ingresan a la moratoria, te cuento primero los beneficios más significativos, es condonación de multas y sanciones, de todas las deudas que hayan cancelado antes del 26 de agosto uh -huh. y eh, también con donación de los intereses resarcitorios. Y respecto de eh, las deudas que ingresan a la moratoria, también hay una reducción de intereses que va a depender de la anticuación de la deuda que yo estoy ingresando. Eh, esto es muy importante porque suelen ser bastante onerosos y si se van acumulando tanto los intereses como las multas y sanciones respecto a lo que eh, comentabas del, de los de los contribuyentes cumplidores la verdad que es una muy buena noticia porque no no es usual este tipo claro. de beneficios eh, si bien, digamos, todavía no, no tienen tanto impacto sobre todo a las cooperativas eh, es un beneficio muy significativo y te cuento de qué se trata para los que son monotributistas eh y hayan cancelado, ¿no? Todas las cuotas del monotributo desde enero del 2017 hasta el agosto 2020 las tengan todas pagas se considera que es un contribuyente cumplidor. No hace uh -huh. falta que las hayan pagado en término, pero que sí al 26 de agosto eh, las hayan pagado. Bien. Eh, los beneficios van a variar según la categoría en la eximisión del pago de las cuotas del monotributo, uh -huh. que van de 6 cuotas a 2 cuotas según las categorías. en Las categorías más bajas tienen eh, mayor exención en, en las cuotas, en la cantidad de cuotas y va disminuyendo esto en las categorías más altas eh, y el otro beneficio para las eh, sociedades eh, tiene que ver con eh, la posibilidad de una deducción adicional en el impuesto a las ganancias eh, y también para las personas humanas que eh, liquiden impuesto a las ganancias eh, esta, esta deducción especial, se comentaba que eh, quizás no, no impacta tanto en las cooperativas porque las cooperativas están exentas de este impuesto, pero si alguna uh -huh. no pudo tramitar su certificado de exención y paga impuesto a las ganancias, bueno, va a tener este beneficio de eh, una deducción adicional. Uh -huh. Bien, eh, para una eh, empresa, digamos, no sé, en promedio quizás, para una pyme, eh, ¿sería un ahorro de, de cuánto puede llegar a ser? Mirá, eh, esto obviamente que va a depender de las deudas que tengan eh, y la fecha de, de anticuación, cuán claro. viejas sean estas deudas. Pero básicamente lo, lo que hay que tener en cuenta es que Eh, hay un ahorro muy, muy significativo que puede ser hasta de un 90% o 100% de los intereses Bien. de esas deudas, como así también de las multas que generaron la falta de presentación. Eh, una aclaración te quiero hacer es eh, que para poder ingresar a la moratoria yo tengo que eh, exteriorizar la deuda, es decir, que aquellas cooperativas que todavía o organizaciones que no han presentado sus declaraciones juradas diciendo que deben tanto de IVA o tanto de cualquier otro impuesto eh primero tienen que hacer la presentación de esta declaración jurada para luego ingresar a la moratoria eh Estos son más o menos los puntos eh, más significativos. Quería eh, resaltar el tema del certificado MIPIME porque realmente hay una diferenciación en los beneficios para el acceso a la moratoria para que ellos los tienen y, y la quien no, lo, no, no tiene el certificado MIPIME. Y otra cosa que me parece importante aclarar es que aún la CID no ha sacado las resoluciones pertinentes para la reglamentación de esta ley. ¿Sí? Así que seguramente en estos días o la próxima semana ya vamos a tener más precisiones de cómo acceder a eh, algunas cuestiones específicas respecto de la cantidad de cuotas, los plazos y los beneficios, porque como te contaba también, la ley prevé que cuanto antes ingresó a la moratoria, más beneficios voy a tener. bien. Miriam, te agradecemos mucho. Eh, ¿Cómo podemos tener estos eh, detalles, esto que estuviste contando, para quien le interese y tenga que hacer el trámite? Sí, por supuesto. Eh, en nuestra página acceso.com.ar van a encontrar un informe de tasado de la moratoria y también ahí pueden eh, contactarnos por mail o por las redes eh, para cualquier consulta adicional que tengan. Claro. Un abrazo grande, Miriam. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Así escuchamos a Miriam Huayé, contadora pública del de Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. FM 89.3 Radio, gráfica. Radio gráfica. Inicio de espacio publicitario. Déjate atrapar. Por nuestras redes. Ah. Política, radioca 89. Facebook, radiográfica FM 89.3 y en Twitter, arroba radiográfica 80. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entrar a hospitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo, periodismo,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 historias, datos y toda la información con Carlos Zaira y el resto de la banda de lunes a viernes de 20 a 21 además el alargue los domingos siempre después del vulgo por radiográfica FM 89.3 los miércoles de 22 a 0 horas a nuestro Héctor Minutillo te invita a Desde el Origen Poesía. Música.